Antes luminarias como Errol Flynn, Michelle Simón, Edward Punt, uh, okay. una ciudad de mejor, una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Y aquí día de la semana para york y y billy nos va a traer oh. su música que ya la trajo ya la tiene cargada ¿Viste? por Porque ahí no estuvo bueno. muy bien billy gracias a marcela tenemos los estrenos de la semana y por supuesto con su presentación nuestro comentarista tecnológico patria tecnófila pueblo amante de las novedades de la querida internet llega el espacio del licenciado en parpullo web Si no casa un soto lo que dice, visite www.nodoweb.com.ar y métase en sus micros. Bienvenido Falconman. Buenas noches. Buenas noches país. ¿Estás y agitado? Noches, ¿Viniste corriendo? Este... Sí, algo así. No, es que sí, viene corriendo, viene corriendo. Estuviste sí, no, haciéndolo seguida Estuvo viene la, haciéndolo. El, el, el chiste es oh, fácil y. Que, ¿Cuál es el chiste voy a, voy, Hoy voy a dedicarse este micro especialmente a los amigos de la EPE. Oh, sí. Bien. Recordando aquello, el micro que, denuncia. aquello a que dijimos alguna vez de que mandamos saludos a aquellas personas con las que tenemos sexo anal. Sí. Alguien que nos, me, me hizo sexo anal esta tarde fueron los de la EPE. Que de golpe y porrazo oh, Se cortó la luz Un escuadrón de la EP No, no, no sé, que pasó un bajón de tensión Una historia así, arrancó la máquina ¡Qué bajón! Arrancó la máquina y ya el sistema no era el mismo mismo sistema operativo el... algo algo perdió en el camino algo sí sí eh, Queen, o sea ¿no? el muy diferente y ya no lo pude seguir o sea, usando. No era lo que es. como las mascotas es... en el cementerio de mascotas hoy estoy muy triste estoy muy angustiado y estoy... no hoy no va a ser un buen micro oh. no no no no no nada estoy peor, muy no hay nada peor que máquina mal apagada en el medio de algo eh... crack Sí, y, pero peor es eso que es la máquina mal apagada en medio de algo y que cuando arranca no es la misma. Bueno, ¿Sí? sí. eso es muy terrible. Eso que ya no podés seguir.. ¿Es común ¿es eso? ¿Qué es lo que se puede romper cuando se te apaga la máquina así de golpe? Corte de luz. Mirá, lo, lo, lo peor que ver. he encontrado sí. fue que se destruye el disco rígido. Uh. O sea, como queda cruzado, se rompe el disco rígido. ¿Eh? O sea. Es grave, es realmente grave. Eso no te lo hace ni un virus, eh. Sí, claro. no te lo hace un virus a o sea, eso. los virus son más buenos que los la Epe. Los virus son eh. más buenos que la Epe. Y que FiberTel, porque realmente que bueno. ¿Y oh. le vas a hacer juicio a la Epe? No. ¿Por qué? Porque, porque no, no, no te va te a pasar loco. absolutamente nada, ¿eh? Ya está, te conformas con eh, como tu siempre. sexual anal de hoy. O sí. Sea, Sí, es más, me siento... O, o sea, te dedicaste a disfrutar y estás un poco sí, cansado sí, por haber pasado una tarde sí, ¡Ah, la sí, la, no, no, todavía no me gusta Que sí me gustara, ¿entendés? Te acá, disfrutaría o, o sea, para los de la EP todavía hay que darle a Maxi para, para que le empiece a gustar Sí, y para Fivertel también ¿Manda dos? ¿Eh? Qué ano grande sí, que sí. tenés Gang Bang Sí, <risa> No, evidentemente, bueno ¿Vos? Eh, ¿Qué fue lo más relevante de la semana? Me pregunto a mí mismo, ya que el conductor Eso. no me lo pregunta ¿El 12 de agosto? No. ¿Vos sabés una cosa, no, Martín? Lo, lo, lo más importante fue lo que dijo el que, que hicieron un juego de Atari. ¿Te enteraste, un uh, cartuchito? No me enteré. No eh, pero eso no es tecnología, esto es tecnología puro, eso es retro, retro, retrología, retrología. Y hoy no, vamos a hablar pasó, de, eh? de lo retro de alguna manera. ¿verdad? porque ah, lo viste? más importante de esta semana fue que el 12 de agosto se cumplieron 25 años del nacimiento de la personal computer, la PC, la que hoy tenemos como computadora, que decimos la computadora, la computadora, la que adelante, no era la, la computadora, el hoy el CPU, lo que llamamos es el, el personal computer, el claro, monitor, el teclado. Está mal, no le tendríamos que decir PC. Le tendríamos que decir CP. Computadora, Computadora personal. personal. ¿Por qué o PC? Disco compacto, sí. el DC. El... Los gallegos que son muy puristas con esta cuestión sí. le dicen el ordenador personal. Qué lindo, queda lindo. Me encanta lo del ordenador. ordenador. Está bueno para ponerlo a título es, de un de disco. De la inclusive. época de, de Franco le quedó el fascismo, entonces quedó el ordenador. Exacto, sí, porque de alguna manera te ordena. Sí, sí. O sea, acá hago lo que yo quiero, Eso dice. Hace. ¿eh? Y yo doy las hasta órdenes. Lo que, yo, yo hacer, que maneja lo hago, la situación. Lo hago del modo que yo quiero, te hace. Cuando vos querés hacer algo, te dejas llegar pero por el lado que ella quiere. Es eh, si. Sí. Recuerda, ah, Recuerdan que habíamos hablado la semana pasada de películas sobre informática. Sí. La película que yo me olvidé, definitivamente, <risa> fue Los Piratas de Silicon Valley. <risa> oh, claro. Película que me estuve recordando desde el día <risa> siguiente hasta hoy. Sí. Sobre todo con esta cuestión de que se cumplieron los 25 años de la computadora y dijeron, ¿cómo nació aquella vez y ese? ¿Le soplaste la velita a tu computadora ya? Eh, no. Donde lo hacen quedar demasiado bien a Steve Jobs, por ejemplo, queda como el bueno de la película, pero llama, mientras también queda como un Lord agrandado. Queda... Bueno, eh, sí, queda también, como también un típico bien. usuario de Mac, <ríe> claro. ¿Eh? Quiero un agrandado, soberbio, sobrador, que soy creativo, top, cool y todo eso. Y mencionamos en la semana pasada la otra película que habla sobre Bill gay con Tim Robbins interpretando a una especie de Bill Gates. Eh, no, Qué buena no, no sé parece. si la con el que hay un pendejo un programador que sale de la universidad que están por poner una empresa y va a trabajar para para que está igualito a no no la vi no, viste? no, no, no, no sé recorrer, cómo se ¿cuál? llama no me acuerdo cómo se llama pero la dan por la, cable mañana, todo el ma tiempo mañana la googleamos busque busque busque porque esa es, Robbins, es malísima movie, es formado. malísima ah, pone bill yo. gates y Tim robins en el mismo google y sí. te salta ese es un solo corazón de sale pone bill gates robins y un actúa solo corazón una chica que, que no me acuerdo cómo ¿verdad? es que una de las minas más lindas de Hollywood. ¿Quién es? No me puedo acordar es? se Estaba analizando. ¿De cuántos No nos acordamos de la de los de 5 un y cuarto. Esa fue la primera. ¿Clara? ¿Claire? Claire Forlani se llama la mina. Ajá. Bien. ¿Pues no qué? sé quién es? Una, Steve vez, una vez que quiero estoy acá para hablar de tecnología le están batiendo cualquier. no y... nos concentramos? Sí. Cine y tecnología. Yo sigo diciendo que Lisandro te extrañamos. ¿Por qué? Bueno. <risa> <risa> No, estoy, este... estoy <risa> no. Eh, tengo, Bueno, dale. Estoy ¿Qué, medio, ¿Qué pasó entonces? Estoy en medio del bueno, la escena, de la escena más la escena más a él, la escena más importante de Los piratas de Silicon Valley, que sí. una película está buena. Ustedes me dirán sí, hablando sí. de cine. ¿Les gustó? Muy ¿Te gustó bien. Billy? ¿Te ¿te gustó? No, no la vio Billy obviamente, ¿La viste? No la vio Billy, no la vio. Y y y y ¿No la y viste? Ya, ya que tan agosto? Sí, ¿cuál es la escena importante que steve Wozniak, que sí. fuera después el socio de Steve Jobs uh -huh, en sí. Apple Qué importante, era en ese entonces te vas a comer una piña <risa> está bien en entonces era el socio de Steve, de steve Jobs después de esto sería sí. socio de Steve Jobs <risa> claro. ¿sí? uh -huh. era en ese entonces trabajaba en Hewlett Packard uh -huh. un empleado de <risa> A Hewlett Packard dijo no, tengo este proyecto se lo voy a llevar a, a la empresa en la que trabajo Fue y le dijo al gerente, mira, tengo una idea, vamos a hacer una computadora que sea chiquita. ¿Y sí, eh. Packard hasta ese momento que fabricaba? Claro no tenía impresora no tenía con qué enchufar su impresora estaba no, esperando no, no, le no, pagaron no. impresora no. para las PCs del futuro. máquina de escribir según convengamos que las computadoras existían y todas estas empresas fabricaban absolutamente todo fabricaban la computadora su computadora con su monitor su, con su procesador con todo su hacen esos grandes frameworks de claro trabajo. que eran esas computadoras que funcionaban con cinta y que ocupaban más o menos eran la sí y hacían todo o sea hacían absolutamente todo la diferencia del de mundo La diferencia de la PC es que la máquina no es íntegramente IBM, por ejemplo, Ajá. ¿sí? Sino que tenía una parte Intel, una parte Microsoft, y que eso fue lo que fue en definitiva la, la primera PC. La cuestión que la tipo, primera PC fue un clon. es Algo así. Mira, ve, el aporte así. de Billy a la no, sabiduría. Un Frankenstein. Un clon es clonar algo. Bueno, pero ¿cómo se entiende el clon hoy en día? Sí, y bueno, él le dice, mira, tengo una, idea, una cosa para que sea uso doméstico, para que la gente lo use en sus casas, viste, ahí y es chiquito, es portable, está bueno, le dice. Para que juegue al Tetris la gente. Para en que su juegue casa. al Tetris a lo mejor. Y este le digo, pero Steve, o sea, ¿para qué va a querer la gente tener una computadora en su casa? Vos tío, estás ay, loco. Tío, ay, qué el tipo. Tío. Bueno, el tipo hoy debe ser un nuco ¿sí? Por decisión <risa> propia entonces él se la llevó a este amigo con el que tenían un garage y bueno empezaron a armar y qué sé yo y resultó Apple y la PC ajá, sí, ajá. lo que vamos a hablar que surgió unos añitos más o menos fue una idea de IBM en un principio que estaban en este nuevo proyecto que venían laburando en estas frameworks gigantes y cosas así y vamos a hacer una computadora que sea así, doméstica para la gente común, que lo use sencilla, que sea portable, que lo pueda llevar de un lugar a otro más o menos y la así. gente en esa época una computadora en su caso? Bueno, Para jugar al Pong Bueno, no sé, si, quizás no estaba apuntado para su casa Sino que estaba totalmente integrado a todo lo que eran esos otros sistemas IBM Era una computadora integrada a lo que sería un framework eh, cuestión, dijeron <coughs> No vamos a hacer todo, vamos a meter acá este, los procesadores Que lo haga otro Y eso después resultó Intel Ajá ¿Sí? Sí Después dijeron, el sistema operativo Que lo haga hoy Eran unos bajos entonces vos, o sea, Hacemos así. la PC, pero vos haces esto, vos haces lo otro y yo la vendo Sí, y uno que estaba ahí también dijo, mira, Yo acá, acá Ese, dijo, yo acá, acá, mirá acá estoy, Tengo mi novia que tiene un hijo que la rompe ¿Sí? ¿Qué rompe? La rompe, la rompe ¿En es, es, un capo, ah, es, es un capo es un capo Carateca, un carateca Es un programador que no sabe, que se llama Bill Tiene un socio, acá están armando una empresa Y bueno, vamos a juntarnos a ver qué onda, ¿sí? El Ay, tipo ¿por qué no este... me llaman para esas cosas a mí? Claro, bueno, porque no tenías, tu mamá no estaba saliendo con... ¿Por qué no decía tu mamá? Sí. Mamá hace un esfuerzo y anda hacerle un pete un gerente, por favor. Sí. De una buena vez por todas. una buena vez por todas. Ahí está. Y no tenés la habilidad para los negocios del otro Bill. Bueno, el tipo dice, escuchen esto, dice, che, este, bueno, está, vamos a, eh, tengo el sistema operativo, les dice que no lo tenía, pero tengo Sanatero, el sistema operativo. Eh? Sí. Tengo el sistema operativo. Y vamos a hacer así, yo no te lo vendo, o sea, yo te doy la licencia. ¿Está? Bien. Algunas versiones dicen que de IBM le dijeron, bueno, total, el negocio acá está en el hardware. Claro. ¿viste? Como dijo claro, John Lucas digo. una vez. No, yo me quedo con los muñequitos Claro, exactamente. O sea, otro, otro visionario dijo eso y otros dicen que le dijeron no licencia no mejor danos el software y después lo vendemos y dicen que el tipo empezó a los gritos así sí, es mal, sí ¡Ay ay, ay, ay, ay! soy un genio! ¡Soy un genio! Eh... Esto no te lo hace un Machain Machain no, no, no se no. agregaiza tanto como yo por ejemplo yo es juego cierto, más con lo, los Bills. ¡Pero los build cómo me, ¿cómo? cómo Yo puedo jugar con esas cosas Sí, es cierto Ahí, ahí estabas es, interpretando no es a... su juego en realidad? no Sabemos que eso es Estabas interpretando su al otro Bill ahí eh... era tu propio Bill no importa, estoy... bien bueno a mí no me la dan por el... la EP no me la meto por el... <risa> una bombita y la cuestión que bueno este, se reunieron dijeron, bueno, está bien vamos a hacerlo licenciado. licenciado sí. y salió el tipo che, ¿qué hacemos acá? le dijo a su socio no tenemos sistema operativo ¿cómo se te ocurrió? ¿de dónde vamos a sacar un sistema operativo? Mira, acá conozco un vago de Citel que le sacamos el sistema operativo así por dos mangos dicho y hecho Compraron lo que era el QDOS. Sí. Eh, que se llamaba. O sea, las siglas de Quick and Dirty Operative System. Quick, Quick and Dirty. Sucio, o sea, sucio rápido sucio. y sucio. Rápido y sucio sistema operativo. <risa> el nombre. El que... tipo era Recool. O sea, sí. si un tipo le pone claro, eso. Es, y es un tipo Recool. O un amante de los okay. Western. Mm, sí, también. Y Windows le, sería el lento y sucio sistema ah. operativo. Y le sí. pusieron mil dólares. Una ganga. No, eh. pero para el momento. El, para el momento pero o sea después es un negocio millonario ah, o sea sí, con ese tipo hizo un negocio millonario o sea esa compra y venta fue uno de los mejores negocios que hizo. bueno la cuestión es que este tipo no terminó tan mal como o sea como aparece en la película pobre que el tipo sigue así con su guita y se va así todo mal sino que terminó lo contrató Microsoft mismo para Microsoft te hace esas a, bromas ¿viste? Eh, te destruye te, te, te arma y de nuevo te contra <risa> <risa> el contrato te despide. no te vas a hacer contratar por otra empresa que tu te compra no te compra la empresa para trabajar para él sin por que vos te que no de una empresa que siente lástima entonces por eso por el mundo sí, siente lástima claro, está entonces, entregan un poco no tenemos tantos millones le robamos pobres niños taiwaneses y le dieron este para que ah, hicieran los desarrollarán los este eh, las nuevas versiones del sistema los upgrades los, eh, los Lo humillaron. Y va, Y le dieron un 4% de la empresa. Ah, le dieron un montón, loco. 4%, perdón, 4%. 4 de, de la empresa, no, 4% de acciones de la empresa. Claro. Que sigue siendo una fortuna, el tipo debe estar este no tan mal como sí. imaginamos. Y bueno, o sea, Intel más Maraleza, Microsoft, más eh, IBM fue la primera personal computer, que es lo que más o menos es el modelo de lo que usamos hoy por hoy, este en nuestras casas. Microsoft te hace feliz estado Tarde estar temprano. o temprano te hace feliz. Microsoft te alegra la vida. Sí. Ah, está bien. Apoyamos ¿Hay novedades? ¿Hay novedades? ¿Tenés novedades del reproductor de MP3 de de Microsoft? No. ¿con... El Sune. No, te, contame. Ah, no, yo te pregunto a ver si no, me traes no alguna tengo... novedad nueva porque no, están no. todo el tiempo diciendo, va a salir, va a salir, va a tener Wi-Fi, te vas a poder bajar tus canciones de, la de cualquier lado y un montón de chichas que todo el mundo y yo todavía no lo veo mira, eh, no, no lo ves porque es wifi directamente la es aparato que... Hoy, hoy, ¿sí? hoy estuve pensando en sobre la tecnología wi max o sea, Way Max qué, Way el WiMax sería grandes antenas que transmiten este cáncer. <risa> <Sí>. Cáncer <risa> Además, y transmiten también internet. Para mí los últimos son importantes y no vamos a saber por qué, y es por las antenas cáncer, de los celulares. Impotencia. ¿Viste cuando anda con un celular? De última, a viste. A mí me ¿Quién va a querer ser potente cuando tiene tantas cosas tan divertidas como hablar por internet o hablar por el celular? No, me pongo el celular cerca y me vibra. Al mismo el, pe el peine al mismo tiempo que mira el celular. Ya hay una simbiosis Claro, por eso te lo ah, pongo. No ¿no? Ese es el primer paso. Sí. Es más, creo que los e celulares los 15 están creados para cae, eso. ¿eh? Claro, te, El celular está creado uno, para uno eso. Uno con tapita usarlo. te muerde. <risa> sí. Muerde. Bueno. M eh, bueno. Le dibujó unos dientecitos, Imagínate Billy. Ah, en los Sí. Te más grande vas con el con la notebook en lugar del, del celular y vas y tenés Pox, conexión todo el tiempo. Conexión esto en el tiempo. No, sí, no quiero imaginarlo. Tenés conexión todo el tiempo. Sí, bueno, esta es la tecnología max Imagínate lo que sería eso. ¿sí? imagínate las grandes ciudades, o sea, ¿a qué, lo conectado ¿a qué estamos a qué estamos? ¿A qué estamos conectados? ¿A qué, ¿qué Todo, todo. ¿Qué todo que con el cosito del aparato SMP3 este conectado a una max Mira cuando eh, la ciencia avance tanto que, que, que encuentren un híbrido que permita conectar el cuerpo humano a una computadora. Imagínense cuántos puertos de salida tenemos para conectarnos para la EP Ahí. Imagínate el cerebro con de entrada, Además, el transformador USB. Imagínate el cerebro conectado a la internet directamente. No, no. Ya, o sea, por un chip conectado ahí al cerebro te lo enchufan y ya tenés conexión. Chip, no, un modem Sí. También y vos tenés conexión y en, vez de, en vez de buscar cómo se llamaba la película esta donde trabajaste en claro. y simplemente decís, "Che, ¿cómo se llamaba?" La... y de ahí te acordás. Así y El problema va a ser cuando te entre un virus. Mm, y te morís como siempre. Ahí, te morí. Ahí sí te morí. Ese sí va a ser. Una embolia, un virus, una embolia te pega jugando, jugando un juego aburrido te pega una embolia. Sí, te quedas así tildado. La bueno, página no eh, micros.nodweb.com.ar van a encontrar un poquito más de información sobre los 25 años de, de la de cosa de la PC. Justo ahora venís. <risa> este y nada, si va a estar no bueno. Saludando. ¿Qué sé yo? Este chao. Los dejo con la música de Billy. Y esta no, todavía y... no. Vamos a escuchar a John Lennon. John Lennon, que no es John Lennon, el John Lennon que ya está muerto. John Lennon nos dio una nota. Sino el hijo, el hijo que se llama John, que es la forma que tienen los norteamericanos de ponerle su propio nombre a sus hijos pero que se escriba distinto. Jay es un Lennon, poquito más. escribe Sean. Se pero, pero se Lennon, escriba. No, no, Jane no. Es como Jane Jaylen. Connery. Claro, como John Connery. ¿sí? Se escribe Sean. Claro, se escribe Sean. Se pronuncia exactamente Sean igual. Sean Connery en sus casas. Así que Sean Lennon o John Lennon haciendo Wait for Me del próximo disco. Que está ahí. Lo están todos esperando. Atento, y ya ah, está eh, por que, salir. <ríe> Time, but don't take mine Lose yourself But don't lose your If only you could forget it But it takes time And plenty of wine The weight of the world there in your eyes Nothing could ever come to you Unless you try, try, try You'll find yourself in trouble If you cannot tell a lie Pero le robó vos. el puesto a Guille ¿Qué hace? Mezclas ¿Querés hacer un set de DJ? Por no, si... para que siga hablando, si tiene No, si, sí, sí, por no salió en el aire Estaba protestando por la basura que está pasando eh, Billy que me gustaba más la basura que pasaba antes ¿Por qué te está volviendo tan popular y masivo Billy? Me gustaba cuando eras más Yo escuchaba Miranda cuando en May salía dos te vendiste el sistema, a mí me gustaba cuando pasabas Valeria Lina Billy, te vendiste al sistema Pero tiene que algo que ver con Valeria Lina, ya está Fight the power, Billy, fight the power Es cierto, es cierto que bajó muchísimo el nivel Ay, de me costó? tienen harto, y vos con tu música que nadie conoce Vienen cansados Vas a pasar lo que pasaron en Billy. Piensa y vuelta el argumento. De CM sos un patético. de vuelta mí el argumento. Me gusta lo que va a pasar, Billy. Basta. ¿Para, a mí también, pero ¿por qué, Billy? Para no tu respuesta. ¿Por qué no mire entonces? Quiero no... que repiences tu respuesta ¿Eh? y que me digas algo La que tenga sentido. De historias. Voy, voy a decir... No, cómo radio... a... Para. Decir... Ya terminó. Voy a decir una sola cosa. Martín Parodi tiene razón. Maxi tiene razón y yo soy una persona que está cansada de Martín. Es todo lo que queríamos escuchar, Billy. era es todo lo que necesitamos escuchar. Nosotros el especial también. de esta semana dedicado a la policía Pará, de loco. la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar a Watashiwa haciendo y Messi de y después... Parece video match. A policía no, no sabía que esta cortina parecía video -mache. Haciendo Messi Chine ¡Sacame la cortina de video match y poneme directamente Watashiwa, Alessandro Machain, por favor. Qué mezcla chota que hiciste. I'm uh -huh. por favor, Solki Palki promoviendo el feedback con sus oyentes. Pao al fuego, acomódate y disfruta la calidez que irradia. Cholki. Ay, qué chicle te que haces, me voy a gustar mi frasada, cholki palki. Ay, <risa> que chicle. Esa película debe estar bueno, Tra trabaja Halle Berry, la que ganó. <risa> cero bache, le dicen a nuestro operador, bajame la cortina. Pero... Cortina alta, cero bache. Oh. ¿Qué ¿Pero? pasa? Sí, sí. Es no, un operador que vino fresco. Vino fresco. No, no es un guise que está llevado. No lloré, no lloré, por Dios. Oh. 411-8204 es el llorón. teléfono. Yolkypalkyarrojotmel.com, la dirección de correo electrónico. Hay cuatro estrenos de cine para cuatro. hoy. Cuatro. Cuatro. Vamos a sacarnos de encima rápido la caquita. Isandro, y -y 1984 Ahí Une terrible sécheresse frappe la fille. La française. Des juifs éthiopiens Jean sont Renaud. sauvés. Et nommer ces sí. Une mère espanol. éthiopienne chrétienne ah. pousse son la, fils se à se la, de la place de llama. afin qu'il loco. pas Un jour tu la reverras en todas las películas francesas hay un adolescente que se termina desnudando y en todas las películas francesas, ¡ahí está, me trajo a Agostina, ves, esto es una productora qué lindo tener una productora sí. cómo hacemos, cómo hacemos cómo hago para pedir a que los te redes. saquen que te saquen de, de, del programa de la tarde y que vengas ahora ¿Cómo? Ah, Vos trabajas una sola hora aceptas no, no, no se quiere comprometer Yo voy a pedir. A mañana mañana, llamamos a Lorre, está mañana lo llamamos a los durmiendo Mañana lo llamamos a los re y le pedimos que nos pase Agostina a nosotros. Pritchi duerme hasta ahora. No importa, nosotros de callado, nadie le dice nada, le robamos a Agostina. ¿Y los re Si lo llaman a los re ahora. y sí, le podemos pedir. Bueno, para, a ver, ¿dónde está la película? No. ¿Qué hace? ¿Se puso a cantar? Ahí está. Me cago la productora, me trajo los estrenos de, de Buenos Aires y no está la película que estaba buscando. ¿Cómo se, ¿cómo se llama en francés? <risa> bueno, no importa. Se llama Babiste et de Ahí Billy les dice el nombre. Ser digno de ser. Eso, una porquería. Vamos al segundo. Dale, No te Y esta es italiana. ¿Por está tan, tan, tan, tan, otra basura? Pare parecían argentinos. O sea, sí, bueno, ¿Y no, por qué no, no... dije Estos son argentinos. A... Los italianos. El Chari Dupla. Los italianos son argentinos que hablan en italiano. Ah, son los los dos actores que no se resisten. Y En ¿Por? una filmación se asman. Sí, se claro. Acá. Es, es esa basura de argumento me, me suena a alguna película. <risas> no. La vida que es una resuelta. caca, Debe, es una mierda Debe ser como la película de Postiglione Pero buena, igual sigue siendo una mierda ¿Sí? ¿Pero qué vamos a ver la película de Postiglione? No ¿sí? ni a palo, por eso te digo, es como la de Postiglione Pero buena, pero sigue siendo una mierda ¿sí? Bien, otra menos Ya lo dije. Esta viene con autos Ah, por fin una buena La... Los coches son ligeros, los neumáticos lisos Aunque vayas haciendo drifting y no pierdas el control Es que controlas. soy un gañán al volante Te dan consejo ¿Necesitas un diccionario? ¡Ducho! Ya de al del mundo. Ahí está, escucha Y en el extremo opuesto a la ley ¿Qué es mejor, jugar el jueguito o mirar la película? A este locutor lo usan autores para películas argentinas participar. Me parece Ahora, ¿Qué es mejor, que en el que la vida jugar los jueguitos o ver la película? Esto es mucho dinero. Estás prosperando. Sí Búscate una Porque el, el jueguito de Need por Speed Underground. No, no, tiene nada que ver Nilcol Speed. Esto es Fast and furious Y, y, es y por eso, rap, no, es, es la película no, sobre no, el auto tuneado que van rápido. Que no tiene argumento de apretar estar y, y ver correr. El auto enchulado. El auto enchulado, claro. Son autos enchulados. <ríe> auto la, <ríe> la, la, la traducción. No tuneado. La traducción <ríe> eh, moderna del auto fantástico. <ríe> Vea esta semana, el auto enchulado, Michael Knight, un hombre. Sí. Rápido y Furioso 3 en Tokio, se van a Tokio a correr carreras porque... mira la película tiene unas imágenes espectaculares, está muy bien, cada apartado técnico, muy bien cuidado. Bueno, Los Catalina. actores son hermosos, las actrices son bellísimas, son unas curvas, es para verla, para comérsela en vivo a la película, vaya y véala, hágase amigo de su cine y cómprele una entrada. Y la tercer película, donde ustedes tienen que adivinar cuál es la voz de Kiefer Sutherland y cuál es la voz de Michael Douglas. A ver. En los 141 años de historia de es No, ese no es ninguno. Ese es el Unidos? locutor Nunca ha habido un traidor. Hasta ahora. Hay una gente que quiere... Michael Douglas. Al presidente tenemos que encontrar a ese hombre, es hombre sota, quien y ese Ben kitty ¿Qué opinas y, ¿De ese, eh, Stair dónde deja qué? ¿Y deja ese de styra van hasta falta porque deja escuchar por dios presidente estoy siguiendo las pistas <risa> yo inicio la pega me han tendido una trampa ese es hombre garrison ha huido por detrás de la sí, sí, sí, residencia y este ¿Es como verdad? de viejo de no? 70 años es que Tiene la carraspera de él Está a otros una leyenda a mí me enseñó todo cuanto sé que es partan, listo y tiene una gran se, se está gustando de la voz sabe cómo y si, pensar es lo único que actúan? es el único actor que tiene voz ahora que el viejo así debe relevantar nieta cuando dice sí se la voz asesino. de Salt. Ahora, adelante sí, claro antes tiene que encontrar al topo en ustedes puede ser un Finalio enemigo no el topo el topo el topo sabes qué es el topo es el infiltrado el clave. es el nombre no. clave del, del infiltrado el hombre clave infiltrado no tiene nada que ver el nombre clave del infiltrado es el topo le dicen el topo porque está ahí abajo no clave de qué ¿De ya la... no es más clave ya lo conoce todo el mundo el topo es el espía, es el infiltrado, es el traidor yo voy a ver el dilema, a mí me gusta Kiefer Sutherland no, me gusta la película y me parece que hacen un buen, una buena Tantem. un buen tándem un ah. hay una buena dupla entre Kiefer Sutherland y Michael Douglas ¿Quién se la come? ¿Quién se la da? No, Olele, ¿eh? la Suterland se la comen El la Sentinel, se la, la de Sentinel no. eh, Vamos a escuchar a Maritim haciendo You Say You Don't Y después pues, la música ¿Pero no vamos a seguir hablando de películas? No, no hay más película. que escucha Billy, la música que escucha Billy Yo no la escucho y está sonando Una tarde, un té frío Dale Billy no Aire. Venía acá y como ser humano decente acá. Hacer, hacer lo poco que tenés que hacer por mí hacelo ahora ya si te sacas la carga parodia. a partir de este momento eh, bombaste, no no viene bombaste. viene la música de billy en un franco que ya venido Lisandro, que es espiral descendiente de calidad nos va a presentar lo más bajo que te trajo Vamos, pero la idea era que, que cada vez sea más... Eh, o sea, oh. si la persona que está escuchando... Pone... Charla con, <risa> con Maxi si se llama el pone FM Vida, <risa> es lo mismo, está Porque estamos haciendo lo mismo, o sea, no hay ni novedades. Qué no? Es que <risa> ¡Qué loco este tipo, mirá las payasadas, que no. Está pasando <risa> la vida, así que mejor escuche la vida y va a ser más divertido. <risa> Billy, cállalo, a mí me gusta yo, lo que yo vas sí, a pasar. Yo sí la... A mí también, pero lo escucho hacer? por la vida, no por Billy. Lo escuchamos escuchar todo por internet, no sabes lo que es la vida, que no venga pasada por binaria. Bien Baja un poco, baja un poco Se escucha igual Ahí está. gracias <ríe> se, eh, Viene lo mismo, por... dicen lo mismo y todo No, pero es ¿eh? Dicen lo mismo y todo, se escucha igual Lo que vienen por la radio se escucha igual que por la internet A ver, ¿qué estamos escuchando, Maxi? No tengo idea porque no tengo los auriculares Bueno, pero imagina Y Ahí debe está. ser un Miranda con todos los covers de, de, de los teleteatros que pasaron Por el Martín Fier, Fierro, por la tele de los Martín Fierro Por la Mirta Legrand. Y, este, y por, por el, el resumen RCM. de los medios. Gracias. <risa> Pre presentado lo máximo escuchamos un pedacito del tema de la extraña dama, que le corresponde obviamente a la novela homónima, que por esa tarde nos hacía tarde primero y después de la noche, porque la pasaron la noche, porque era muy exitosa, yo la vi sí. con mi mamá. Me, me gustó más cuando trajiste ¿Qué? directamente final. Oh! La, que la protagonista se ven? llamaba te, igual te, que, con, que las para, charlas te que tenemos hoy. Al para. sistema para. Te vendiste el sistema. disparó sí, sí, y trae un tema original y, un, y una copia de alguien una banda nueva hoy oh, paró y trajo una reversión de un, co, de un tema viejo que bien paró de que hace la comparación yo traigo el de maría Lich y después cuando te sale este lo traigo ¿sabes? No era el perfil original no era porque yo escuchaba yo me ponía la remera de billy en mi casa y decía aguante eh, billy ¿eh? somos cinco pero somos lo acompañamos y no ahora estamos escuchando mismo los de miranda mi vida. son cinco los de miranda son cinco bueno escuchamos el pedacito este del sí, tema no escuchaban el bloque de billy terminar. <ríe> Ponelo el pedacito del tema está re bueno Se lo merece Bueno, esta, esta bandaza salía del de under tecnopop porteño que supo hacerse un lugar entre un segmento que en su momento era difícil de hacerse el hueco porque no estaba. Miranda fue parte de los que excavaron ese, ese hueco sobre el que hoy surge la palmera del árbol Pop argentino. Mentira. Pero bueno, sabes? no acuerdo con vos para nada en eso. Salí. Pues el ya... programa de hoy se llama Putelo, Avil. <risa> Me gusta Miranda, me gusta este compact, pero Miranda no salió del Under ni del gancho. Sí, es sí, un es mero un, producto fabricado. Mentira, ¿qué, qué, ¿qué otra banda salía en Locomotion, un canal extinto? Miranda. ¿Y qué más querés de, de demostración de que es una banda prefabricada? Pero ese canal en es la Re Under no, no era Ander era un producto de Intivi, era un subproducto de Intivi no, no puede sí, ser Ander sí, sí, sí, cualquier sí. cosa que sea subproducto de Intivi no es Ander era subproducto de un buen canal o sea, podría haber sido no, que... no es un buen canal de Intivi tampoco no, no, no, yo digo que Locomotion era un subproducto de un canal algún día tenía todo para hacer un buen canal y no lo fue. a mí me gustaba cuando vos eras Ander y no que ahora como te que yo nunca fui Ander, me gusta la oreja de Van Gogh <ríe> déjame paz. el único subproducto bueno de Intivi es VH1 ¿Voy? Eh, escuchamos el tema que vamos a escuchar entero que es la versión más copada, más más bolichera de las tres, que la versión de hablar del la, de la, de la, de la teléfono, ah. de que trabajaba Raúl Taibo y Boy Carolina Aquella Papaleo. Aquella novela que, que le hizo vibrar no a mí sino a otra generación en realidad. A mí, ah, no a mí tampoco. No yo, no, eso, no, yo, no. Es más, ¿sabes quién cantaba este tema? No, no este tema. No el Paz Martínez. No. Ah, mira Yo pasé el Paz Martínez también. Escuchamos entonces la super, hiper, ultra versión es de Época de... buena. Hablar en el teléfono y hablar. ¿Qué pasará porque esta vez no me llamó? Estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar. ¿Cuál es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 Si encontras una caja en la vera, no, no, no, no, no la toques, se puede explotar y lo quiero ganar un mundo de canción, un mundo de canción, yo para un mundo de canción, yo para el mundo de canción, yo quitarme un mundo de canción, yo canción. ravioles, por el arroz integral que te estimula los intestinos <risas> Yolki Parki lindas ideas para un mañana mejor Hasta la semana próxima este sábado en Logan Rockets va a estar la fiesta con ¿Dónde está el papel? Aquí está Aquí está, vuélvete a Underground, la fiesta de Leo buscar el disco, va a estar Nachito poniendo música, voy a estar yo también un rato poniendo música a las 9 de la noche, arranca con comida vegetariana y a las 10, un DVD de Plasivo en París. Nos despedimos, el disco de la semana, se llama Bring It Back, es de los Mates of State, esto es Punchlines, hasta el lunes, esto fue Sholky Palki.